Un concepto importante que tienes que empezar a entender manejar y usar es el de las estadísticas. la estadística pues es una eh, ciencia de la matemática de la matemática aplicada que especialmente se usa mucho o tuvo sus orígenes a nivel de las de la economía al estudiar tendencias y modelos matemáticos que ayudaran a entender el, el comportamiento de ciertos escenarios hoy en día la estadística se usa en casi todas o no diría en todas las disciplinas del conocimiento humano donde precisamente lo que se busca es eso es entender un comportamiento o una tendencia al, al al estar aplicando o usando un escenario. En el caso que nos interesa a nosotros, que es nuestras páginas web, es importante manejar unas estadísticas muy sencillas, muy simples, pero que generan un gran valor e importancia cuando las estamos usando. Eh, la estadística básicamente, como te digo, es, hace referencia a, a números y con los números estamos midiendo eh, comportamientos. Entonces, es una estadística muy básica. Y muy fundamental en, en el diseño y manejo de páginas web es el número de visitas que tiene tu sitio web. Esto es muy fácil de medir, de hecho pues eh, vamos a usar una herramienta que es muy sencilla y es la de Google Analytics, que es una herramienta que nos permite medir el número de visitas que tiene nuestro sitio web. ¿Por qué es tan importante medir esto? Pues porque de alguna forma estamos conociendo y evaluando qué, qué tan visible está siendo nuestro sitio web en esta maraña que es internet y eh, digamos eh, esto también es un arma de doble filo porque a veces eh, las las personas que tenemos sitios web nos concentramos es más en el número de visitas que tenga nuestra página y olvidamos algo que es muy importante y es el objetivo para el cual fue creada nuestra página Hace muchos años cuando yo tenía mis páginas yo me concentraba muchísimo en eso y es algo que normalmente le tiende a pasar a los, a los diseñadores de páginas o a las personas que empiezan a manejar sus propios contenidos y sus propias páginas y es únicamente pensar en llevar tráfico a su página y hacerla muy visible. Que con el solo hecho de hacerla visible consideramos que por defecto, por default vamos a generar ventas con nuestra página web y eso no es cierto. Eso no es cierto y, y esto es algo que te comparto basado en mi experiencia personal y basado también en la experiencia de varios sitios web que he conocido. Eh, llevar tráfico a una página es muy sencillo, realmente es muy sencillo, pues si tienes dinero, o de hecho teniendo dinero, y no mucho dinero, estamos hablando de unos 50, 100 dólares mensuales, puedes generar un tráfico interesante a tu página web. Pero ahí lo que estás haciendo es cumpliendo ese objetivo y es llevando tráfico. Y si tu objetivo es otro, diferente al de mostrar tu página, si tu objetivo es eh, crear eh, clientes, hacer ventas o crear contactos para futuros clientes, pues tienes que hacer un paso adicional o varios pasos adicionales diferentes al de llevar tráfico a tu página. Entonces esto es algo importante que tienes que empezar a tener presente en este momento en que estás empezando a estructurar y a diseñar tu página web. Es cuál es tu objetivo final con tu página web, que sea una página visible a muchísimas personas o que sea una página que te esté generando eh, algunos objetivos diferentes a el tráfico en, eh, eh, hacia tu página, entonces pues para efectos prácticos yo pienso que el, el, muchas de las personas que estamos en este espacio lo que queremos es generar y cumplir objetivos, el caso particular mío por ejemplo que en esta academia es llegar a tener al mediano plazo unas 100 personas que estén alojando sus sus sus páginas web en, en mi espacio Eh, actualmente ya digamos hemos cumplido un, un número importante pero también tenemos que, que apuntar hacia eso también podría ser un objetivo mío no tener 100 sitios web o perdón paralelo a esos 100 sitios web tener 500 personas potencialmente interesadas en tener su sitio web y con el tiempo pues voy desarrollando una relación de credibilidad y confianza con ellas voy mostrando eh, beneficios, voy mostrando solución de necesidades y eventualmente pueden convertirse en clientes míos Ahora, de entrada no pienses que todo visitante hacia tu página web va a ser un cliente tuyo. Esto eventualmente puede pasar, pero normalmente en Internet lo que nosotros hacemos es ir creando hacia el mediano y largo plazo relaciones basadas en la credibilidad y confianza. Una persona que entra a tu página hoy no significa que en unos meses o en unas semanas o en unos años se convierta en cliente tuyo. A mí me ha pasado que tengo personas que, que saben de mi de mi producto, de mi servicio, y a los tres cuatro años viendo toda esa constancia que he tenido eh, y porque surgió el momento en ellos porque de pronto cuando me conocieron hace cuatro años no tenían la necesidad o no tenían el dinero y hoy en día pues vieron que que que, que eh, el servicio producto que yo ofrezco tienen el dinero y tienen la necesidad de adquirirlo entonces en su mente en su branding en su en su memoria en su imaginario estaba presente Que había un personaje que le ofrecía un proyecto y un servicio, no era el momento para esa persona, pero cuando surgió el momento, ahí mismo se acordaron de mí y me contactaron e hicieron la compra. Entonces, ese tipo de situaciones es muy normal encontrarlas en internet cuando tú has hecho procesos adecuados de generación de credibilidad y confianza. Entonces, una estadística importante... Obviamente es el número de visitas de tu página, pero no tiene que ser la principal. Tienes que generar visitas hacia tu tráfico y eso es algo que vamos a hacer y aprender acá. Pero visitas muy bien calificadas y segmentadas. O sea, de alguna forma tenemos que filtrar y seleccionar que las personas que lleguen a nuestra página sean potenciales usuarios de nuestros productos o servicios. No vamos a traer a todo el mundo a nuestra página porque sería un desperdicio de energía desde el punto de vista del soporte usuario, del potencial de activación, acceso y uso de la máquina, bueno, etcétera, etcétera, pues son, son muchos recursos de traer 100 mil personas a únicamente traer 200 o 500 realmente interesadas. Uno conoce páginas que tienen visitas impresionantes, pero tú te pones a estudiar, a mirar esas visitas son el 80 por 90% de adolescentes, personas que de pronto no tienen la capacidad de pago o no están realmente interesados en tu producto o su, su servicio, entonces ahí no se justifica tener un gran número de visitas. Entonces... Estadísticas de visitas vamos a manejar, vamos a conocer por un componente eh, práctico y, y operativo eventualmente eh, hay que evaluar si tu sitio con el actual alojamiento está brindando la capacidad de respuesta desde el punto de vista técnico a la visualización del contenido en el momento en el que haya muchas visitas toca empezar a evaluar la posibilidad de pasar a un mejor plan eh, o, o un plan que tenga más capacidad una capacidad de respuesta más inmediata para muchas visitas simultáneas eso eso hay que hacerlo eso hay que evaluarlo. O, y también lo otro eh, dependiendo de campañas de mercadeo que empecemos a hacer eso pues te lo explicaré eso es un tema avanzado más adelante donde las campañas precisamente es traer tráfico a tu página pero de con de sectores y nichos bien identificables es ese tipo de estadísticas hay que hacerlos pero realmente la estadística aparte de esta que hay que saberla manejar la importante es la conversión que hagas a tu objetivo y tu objetivo es cuál, generar contactos de potenciales clientes eventualmente generar ventas, eso es algo que tú tienes que ir definiendo una, una estadística muy sencilla es bueno, hoy en día que no tengo mi página web ¿cuántas ventas estoy haciendo en mis productos o, o servicios? estoy vendiendo 5 productos al mes, 10 productos al mes, 1 al mes sin tener tu página web en el momento en que tú puedas ya empezar a medir ventas gracias a internet ya puedes empezar a decir oye estoy aumentando en un cinco por ciento o en un diez por ciento mis ventas comparadas con el modelo eh diferente de tener que, que actualmente tengo o estoy ya generando un cincuenta a un cien por ciento de ventas mayores a las que tradicionalmente venía manejando sin tener internet si por ejemplo tú manejas dos ventas al mes de productos o servicios que tú manejes y gracias a internet estás manejando una pues has aumentado en un 50% tu, tu número de ventas ¿sí? entonces ese tipo de de ejercicio hay que hacerlo, no te deslumbres por internet, eso es un error que a veces cometemos al comienzo y es que internet está llegando a, no sé, eh, por ejemplo en Colombia tenemos eh, 4 millones de personas tienen acceso a internet y tú te empiezas a hacer cuentas, uy no, con el solo 0.5% son 500 mil. Sí, ese tipo de ejercicios uno los puede hacer, yo los hice durante mucho tiempo y digamos en esa, en esa nube y hacía ventas y todo, pero mis esfuerzos iban especialmente a, a llegar a ese gran número de personas y eso al comienzo no es no es sano porque porque porque no está siendo objetivo con los procesos sí ahorita lo que tienes que hacer es definir bueno en mi mercado tradicional en mi mercado que estoy actualmente manejando mi producto o servicio estoy manejando cinco diez quince veinte cincuenta ventas al mes bueno no sé qué producto o servicio estés manejando pero, pero hagamos un caso real por ejemplo una empresa Eh, del sector real que vengo asesorando hace unos 5 años, ellos normalmente adquieren al mes entre 4 y 5 nuevos clientes de, por los medios tradicionales, y cuando hablo de medios tradicionales es que ya tienen una red de contactos en, en su ciudad que los conocen y les remiten eh, personas a, a sus servicios y productos. Ese ha sido como el mercadeo de ellos, el mercadeo de ellos es muy voz a voz, muy mercado natural, entre 4 y 5 nuevos clientes están llegando Eh, por esa red de contactos a su empresa a adquirir los productos y servicios. Desde que tienen internet funcionando eh, hace dos años más o menos, empezaron juiciosos a, a generar contenidos, estrategias de mercadeo y eventualmente alguna campaña, eh, están recibiendo entre uno y tres personas diferente a la red de contactos que adquieren sus productos y servicios a nivel mensual. Esto para ellos es muy bueno, es casi entre el 50 y el 70% de su de su mercado natural está llegando o, o se está incrementando gracias a internet entonces fíjate que aquí no estamos hablando de cientos de, de miles de visitas o miles de ventas por internet sino sino que gracias a internet están teniendo entre uno y, y tres nuevos clientes por mes que están llegando directamente por internet y como saben que están llegando directamente por internet pues sencillamente porque el contacto es a través de un medio virtual un formulario de contacto donde les dicen se me está presentando esta situación, ustedes me pueden ayudar, mis datos son estos, contacten y ya. Y ahí ya se hace el contacto, se establece y se realiza la venta. Entonces, aunque a ellos les llegan más, o sea, les llegan entre 1 y 10 personas, los contactan mensualmente, pero ventas... De esas, una a diez se convierten de una a tres. Eso es algo que ellos ya tienen identificado y para ellos eso es un beneficio muy grande porque el costo de mantener esto en Internet es casi cero. porque digo casi cero? Porque realmente el costo que tú estás manejando, eh, comparado con el, las ventas, pues para este eh, caso específico, es muy económico porque únicamente están pagando el servicio de alojamiento y sostenimiento en, en, en este espacio y, y, y, y realmente no están invirtiendo, ellos invirtieron fue dinero al comienzo al, al empezar a posicionar su, su espacio generando listas de prospectos, pero ya después el buscador y una serie bueno elementos los empezaron a posicionar y realmente el esfuerzo que están haciendo hoy en día es eh, muy poco comparado con lo que pues, tendría que hacerse uno en medios tradicionales entonces ese tipo de ejercicio de estadísticas de números te invito a que lo hagas identifiques actualmente cuántos clientes por tu mercado tradicional estás manejando uno 2, 3 o nuevos clientes o nuevas ventas y te pongas una meta de duplicar no sé al mediano plazo cuando yo hablo mediano plazo de equidad de 3 a 6 meses duplicar ese número, aumentarlo en un 10% una meta racional que se ajuste a tu mercado y a tu producto, tú actualmente estás conociendo tu mercado, tu producto, tú sabes cuánto estás vendiendo, eh, cuántas nuevas ventas haces al mes, cuántas nuevas ventas o, o ventas de clientes recurrentes estás haciendo, entonces de alguna forma tú ya tienes identificada esa estadística entonces lo que vas a decir es bueno yo quiero eh, de alguna forma aumentar en un 30% en un 50% estas ventas que estoy haciendo a través de, de mi mercado natural A, a través de una nueva opción que va a ser internet, ¿sí? Entonces esa es una estética muy importante que tienes que hacer y otra pues que vamos a manejar es el número de visitas que tiene tu espacio web. Pero recuerda que número de visitas no significa número de ventas. Esos son dos cosas totalmente diferentes y la conexión entre número de visitas y número de ventas, pues la tenemos que hacer es de acuerdo a los contenidos y a la estrategia que empecemos a desarrollar para dar a conocer adecuadamente tus productos y servicios.